tele Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Saludos, pasa un minuto de las 9 de, de la mañana, tenemos 7,3 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este miércoles 20 de enero. Los peores datos de contagios desde que apareció la pandemia se registraron ayer en la Comunidad Valenciana, con casi 8.000 nuevos contagios. Y la situación de nuestros hospitales es muy grave, porque las camas de UCI se están llenando, al igual que las camas de las plantas, colocándonos al borde del abismo, tal y como aseguró el propio alcalde Carlos González hace tan solo dos días lo que justifica las nuevas restricciones adoptadas por el Gobierno valenciano, anunciadas ayer por el presidente del Consejo, Chimo Puig, y que entrarán en vigor mañana jueves. El cierre total de la hostelería solo se permitirá la actividad de comida a domicilio y ha provocado el rechazo del sector, y desde la Asociación de Hostelería de Ilche consideran que con este cierre se condena a la desaparición de muchas empresas de restauración y de ocio. Denuncian que esta medida les criminaliza cuando ellos no son el foco, dicen de los contagios, que se ha adoptado de forma precipitada, por lo que anuncian que mantendrán las movilizaciones para reclamar las ayudas directas de forma urgente, con el fin de poder sobrevivir, dicen, a esta grave crisis. También el presidente del Consejo, Chimopuch, ya lo han escuchado ustedes en el Expondía, Ha decretado el cierre de los centros deportivos y se adelanta el cierre del comercio y centros comerciales a las 6 de la tarde, excepto las farmacias o las tiendas que presten ese servicio esencial como alimentación, ópticas o clínicas veterinarias, entre otras muchas. También el presidente del Consejo va a solicitar al gobierno de España que el toque de queda en la comunidad valenciana se adelante a las 8 de la tarde. Las nuevas restricciones se entran en vigor, como decimos, mañana jueves y permanecerán al menos durante 14 días. Esta actuación pone de manifiesto la mala situación que vivimos los valencianos por la pandemia. Así lo reconoció ayer la consejera de Sanidad, Ana Barceló, quien lamentó el incremento de sanciones impuestas en este último mes a la ciudadanía por el incumplimiento de las medidas. Y en cuanto a las residencias de mayores. ...la Asociación de Familiares que lucha... ...por la dignidad de los ancianos... ...ha informado de la grave situación que sigue teniendo... ...que sigue sufriendo... ...la residencia de Altavix... ...el brote alcanza ya a 61 contagiados residentes... ...de los que 9 están hospitalizados... ...y 22 trabajadores... ...pero lo peor es que temen que no se haya... ...hecho PCRs a todos los mayores... ...la angustia y preocupación crece... ...entre los familiares que reclaman más refuerzos sanitarios... ...más personal para limpieza... ...más auxiliares para el cuidado de los ancianos... ...y que no se retrase... ...el envío al hospital de aquellos residentes... ...que sufren un empeoramiento... ...desde la asociación los refuerzos son necesarios... ...para poder frenar este brote... ...y comenzar así la vacunación de los mayores de esta residencia... ...que por desgracia... ...no es la única en una situación tan grave... ...también lo está... ...el asilo de ancianos de San José... Se necesita mucho esfuerzo, pero sobre todo valor para seguir adelante. Y con retraso, cuántas veces este tiempo nos ha robado un recuerdo que igualmente todo pasa también cuando tú no quieres y te encuentras con tus años y con los sueños de siempre. Dime Dios dónde está el valor de seguir adelante también cuando quisieras quedarte. Dime tú, tú dónde está. está El impulso, jakiego i y che hace, jest al fin te levantes. co dzieje się, co dzieje się, co dzieje się, co dzieje che nada que się, il futuro. się, importante, tu się, importante. Pero en ti debes creer cuando el mundo no lo haga ya deja siempre una marca y el amor la recuerda que igualmente todo queda aunque tú no te des cuenta estarán en tus ojos las respuestas que esperas dime dios dónde está el valor de seguir adelante también cuando quisieras ¿Tú dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes? Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie que nada puede robarte si es importante. A salir alla cage e y come i y date cuenta que nadie, que nada, puede robarte el futuro e y sim. Y después de escuchar a Laura Pausini, les presentamos al grupo de músicos Canalla, formado por cinco andaluces en 2009, en Barcelona, en un hogar de músicos eh, que se convirtió en punto de encuentro de artistas que tenían en común la idea de dar cuerpo a, a una nueva forma de entender ese folclore, fo folclore más popular y juntarlo con el de allá y más allá, y este es un ejemplo del resultado que han obtenido la Niña, la niña del Fuego. como si fuera su alma impresa en el papel. Me lo dejó entre el cenicero y la libreta, junto a un mechero que parecía saber que aquella noche iba pidiendo candela. Bajo el pañuelo una mirada de mujer, una sonrisa que recordaba el levante, una frescura y unas ganas de querer. Que fueron para mí escribir y punto y aparte. Pedí otra copa, le serví de mi botella. Bebimos juntos como dos viejos amigos bajo una lluvia de preguntas y respuestas. Nos confesamos los secretos más prohibidos y aquella noche se erigió la mejor reina. Que gobernara los dominios de mi cama, lavó en mi pecho su pendón y su bandera, y se durmió tomando por inocenada. Narararay, na -ra nararay corazón, duerme tranquila hasta que llegue la mañana. Narararay, nararay corazón. Que yo te velo en el reskordon de mi cama. Naray, naray, narai, narai, narai, narai. terrenos de la cama, cruzamos juntos las fronteras del exceso, nos entendimos casi oscuras sin palabra. con un idioma de caricias y de besos, se hizo la noche lo mismo que una gallena y entre las llamas y el rescoldo la locura de un hombre en ascuas que va pidiendo candela y una muchacha con el fuego en la cintura y aquella noche se erigió la mejor reina que gobernara los dominios de mi cama clavó en mi pecho su pendón y su bandera y se durmió tomando por himno no nana nada y corazón no tranquila hasta que llegue en la mañana na na corazón que yo te veo en el rescoldo de mi cama na na na na na na na na na na I'm <laughs>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 Queda un minuto para llegar a las 9 y cuarto de la mañana y es ahora cuando comenzamos ese espacio dedicado a la actualidad, a analizar la actualidad. Hoy no tendremos, este miércoles, la tertulia al uso, pero sí a los periodistas habituales que participan en ella, uno detrás de otro. Para analizar la actualidad, que pasa, es evidente, por la situación crítica de nuestros hospitales, de las residencias de mayores y las nuevas restricciones que entrarán en vigor mañana jueves. También, si el tiempo lo permite, hablaremos de las prioridades con las que ha comenzado el equipo de gobierno este nuevo año. Hemos visto la nueva ordenanza de la corredora, el derribo de los edificios de Palmerales, solicitudes, claro, la firma de la nueva contrata de basuras o la convocatoria de esa Junta de Seguridad para frenar la oleada de robos en las pedanías. Pues bien, estos son los temas que intentaremos abordar a grosso modo. Primero vamos a hablar con Pablo Serrano, él es el presidente de la Asociación de Periodistas de Che y además es el responsable de las noticias aquí en Elche para el diario Alicante Plaza. A él le damos la bienvenida. Pablo. ¿Qué tal? Buenos Hola, Buen Ross. Buen día. <ríe> eh, bien, pues vamos a empezar con la situación crítica. ¿Qué te parece con esas medidas eh, que ya ah, anunció el presidente del Consejo y que mañana entran en vigor? Cierre total de la hostelería y de las empresas de ocio y adelanto del cierre de los centros comerciales, excepto los esenciales, a las seis de la tarde y, además, petición para eh, que el toque mm. de queda sea a las ocho y no a las diez de la noche. Lo que pone de manifiesto, Pablo, lo que el alcalde nos decía esta semana y que nos dejaba a todos eh, bastante preocupados. ¿Estamos, Elche, está al borde del abismo sanitario? Sí, bueno, eh, la verdad que eh, se espera, es una, una sorpresión, en tanto que quizá no hayas esperado algo tan drástico, pero bueno, Es obvio que, que tocaba aplicar medidas más duras porque, como bien dicen la situación es ya pues eh, está al límite, ¿no? Eh, sobre todo el hospital general está al al borde del colapso con casi ma ca más de cuatro plantas ya de, de pacientes covid en, en plantas, sin hablar ya de la de SUCI. Entonces, bueno, estaba claro que había que tocar medidas restrictivas y, bueno, pues eh, al final. Se vuelve a restringir la, pues, las posibilidades de reuniones sociales que es una parte pues donde está habiendo aún eh, mucho contagio. Es verdad que no tanto quizá o, o no tanto se suponen como en reuniones de sociales en, en casa, pero claro, es más fácil controlar esto que no las reuniones en, en casa. Es algo que se prohíban, ¿no? Que de todas luego... Igualmente, pues es muy difícil controlar quién está en una casa que no es la sube y demás no pero en cualquier caso eh, al final la impresión por desgracia es que llegamos tarde una vez más y que después de nueve meses de pandemia o días no sé los que llevaremos ya no hemos aprendido nada o, o a la política le cuesta asumir eh, la responsabilidad que le toca cuando toca no porque es obvio que si que ya íbamos viendo una mala tendencia desde noviembre o diciembre en diciembre ya después de los puentes Recuerdo que pues los responsables del Hospital General, por ejemplo, él, se advertían que iba a haber un enero muy duro teniendo en cuenta que acababan las navidades y antes de Navidad pues, bueno, no se tomó ninguna decisión dura que quizá, pues visto en perspectiva, tendríamos que haber tenido una navidad no tan normal como la hemos tenido y pues, bueno, eh, mucho más comedida. No ha sido así. Eh, las medidas han llegado eh, tarde como siempre, nos han tomado medidas ni acciones duras eh, antes de tiempo, pues bueno es lo que tenemos ahora, otra actuación tarde, otra vez hospitales al borde de, de la saturación y bueno, pues todos otra vez a, a esperar a que amaine la tormenta y que y que podamos capear esto cuanto antes ¿no? pero desde luego, por lo que nos indican los datos, aún nos quedan eh, varias semanas o de, de datos, en el caso del Che, muy, muy dramáticos Sí, ya incluso lo advertían los matemáticos, los estadísticos, que esta tercera ola iba a venir, y iba a pegar muy duro. Eh, es verdad que nos hemos relajado, hemos querido salvar las Navidades y nos hemos relajado sobre todo porque estamos viendo que las sanciones... Eh, se han incrementado, no solo en la Comunidad Valenciana, como decía ayer la consellera, o lamentaba ayer la consellera, también aquí en Elche hemos visto sanciones, fiestas nocturnas de jóvenes, e incluso en, en, eh, en hoteles. El, ¿El comportamiento, la ciudadanía, piensas, Pablo, que ya eh, está harta de, de, de esta situación? Hombre, desde luego yo creo que a nivel general la gente está cumpliendo, a nivel general. Obviamente vamos a encontrar siempre... Este tipo de, de casos, y, y yo con eso también quiero comentar que tampoco vale con que desde la, el ámbito político, ¿no? autoridades secretarias, se diga que no se hemos relajado. Que, eso es obvio que no se hemos relajado y eso está claro, y aquí no hay nadie, todo el mundo tiene su parte de culpa. Pero si las medidas se hubieran tomado a tiempo, medidas de restricciones y otras acciones duras, hubiera reforzado con el personal como se debería. Antes de tiempo no, no habríamos llegado a esta situación. En sí. cualquier caso, en cualquier caso uh -huh. es lamentable que tengamos que escucharon que hay fiestas fiestas clandestinas en la ciudad, son ¿Sí? más de cuarenta personas o en hoteles. Ya que sí. es una cosa que yo creo que no responde a gente que esté harta, sino a gente individualista que solo piensa en, en ella misma y no en el colectivo, ¿no? Sí, y a que puede que haya cierto turismo también eh, no permitido que, que se les cuele a los controles policiales. De, de, de eso vamos a hablar a, ahora, porque, Pablo... A... ¿Te crees tú los planes de contingencia? Porque si los, eh, los contagios se, se incrementan de tal magnitud, no sabemos los datos locales, pero ayer mismo volvimos otra vez a alcanzar cifras récord de casi 8.000 nuevos contagios en la Comunidad Valenciana. ¿Consideras que esos planes de contingencia que tienen los hospitales, como el de Elche o el Vinalopó, van a funcionar? Porque, claro, los recursos son limitados. Sí, y, y yo creo que esto también va ligado un poco con al final eh, cuesta conocer o saber qué es lo que se ha hecho también con el famoso dinero este de, del Estado que le dio las Comunidades Autónomas para reforzar el sistema sanitario, que a veces desde el propio ámbito sanitario los centros no se acaba de entender muy bien qué se ha hecho, no por si se ha reforzado personal, material, pero claro no puede ser que estemos otra vez en la misma situación. Entonces ante una pandemia que crece de forma exponencial como estamos viendo. Y, y que está comprobado que y cuando se relajan las medidas o las eh, o la prevención esto vuelve a crecer de forma exponencial pues bueno, eh, aquí están los resultados si estamos preparados, pues bueno lo, lo estamos viendo ya es obvio que, que no y que no es suficiente porque bueno, pues ya lo hemos comentado una vez no no éramos la mejor sanidad del mundo ni tenemos los recursos de sanitarios ni infraestructuras que, que deberíamos también verdad que bueno entre que llegamos tarde y bueno que también hay cosas que no se entiende, ¿no?, como que a lo mejor los hospitales de campaña pues no esté a una... a todas sus capacidades en la provincia, pues no se acaba de entender, ¿no?, o, o, o sea, a lo mejor hay que habilitar otros espacios, no sé, como IFA, hoteles, no sé, el tema, es que situaciones como el Hospital General, que tiene más capacidad, pues está ya casi al límite flexibilizándose con el espacio de donde no hemos visto estos días, ¿no?, desde el gimnasio, la capilla, la Uxi, eh, fisioterapia, pues, bueno, situación límite hmm. y triste que nueve o diez meses después... ...sigamos en la misma situación... ...quizá espacio puede haber... ...pero a lo mejor el, el tema está en que no hay ya... ...personal sanitario que contratar... ...quizá esté el problema ahí... ...y lo estamos viendo... ...por ejemplo en la residencia de Altavix... ...que ya desde hace meses nos decían los familiares... ...que no había enfermeras en la privada... ...para poder contratar... Eh, ...y poder reforzar... ...que los refuerzos por ejemplo que han llegado... ...después de intervenir el geriátrico de Altavíx ...siguen siendo escasos... ...hoy mismo... La asociación denunciaba que ese brote de COVID no se está frenando, al contrario, está incrementándose. Ya llevamos 61 residentes contagiados, 22 trabajadores. De los que de los residentes, 9 están en el hospital, 7 por COVID, 2 por no COVID. Eh, la situación también es muy grave en, el, en la residencia de Altavix y en, la, en el asilo de ancianos de San José. ¿Consideras que la gestión de las residencias pone de manifiesto pues eh, el fracaso de la política de este gobierno del botanic hombre de, desde luego es un fracaso de la situación en general obviamente del botánico porque es el gobierno que está que está ahora porque al final por una parte estaba viendo que como bien dices eh, es verdad que está costando que sacar digamos sanitarios porque hasta que, pues, se están sacando donde no los hay y en la primera hora tuvieron que ...vuelve al sistema sanitario... Eh, ...enfermeros, sanitarios, etcétera... ...jubilados... ...entonces eso nos demuestra y es que cuesta sacar... ...porque entre los que están contagiados... ...y los que hay en bolsa pues ya, ya no hay más personal... ...y por otra parte lo de la residencia pues la verdad que es... ...pues eso, otro, otro fracaso ¿no? Esto viendo cómo se está actuando... Eh, ...tarde y mal... ...obviamente no a mala fe porque nadie quiere... ...que vuelva a haber un brote en un... ...en espacios de colectivos vulnerables... ...como la residencia de mayores... ...pero la realidad es que está actuando tarde... Y creo que también eh, con falta de valencia, porque al final eh, la intervención que se vende no es una intervención. Eh, la intervención sería pues que la consejera, en este caso que tiene las competencias de sanidad, tomara la dirección del de centro, se encargará temporalmente, transitoriamente, de la dirección de, del centro. Eso es intervenir, estar al cargo y hacerse cargo de la, de la situación. No enviar cuatro enfermeros con dos turnos, con dos horas cada cada pareja, ¿no? Una pareja por la mañana y otra por la tarde. Eso no es intervenir, eso es reforzar la residencia, en este caso de Altavix. Es verdad que con poco porque nos lo comentaban los propios familiares que es verdad que, que, que, es lo que buenamente se puede, porque los hospitales están al límite, pero que no es una intervención, por ejemplo. Entonces, ha, habrá que analizar fríamente cuando esto pase, si no se hace ya, qué está pasando en esas concesiones privadas de Eh, pues de residencias públicas, ¿no? Porque al final no puedes tener algo tan sensible como eh, residencias sanitarias con recursos escasos y, y escuálidos, ¿no? Porque pasa esto, que llega una situación de crisis y, pues bueno, eh, poco está pasando para lo que podría pasar, ¿no? Sí, desde luego, eh, porque tenemos cinco residencias y solamente dos están con ese brote grave, decretado de gravedad y, por tanto, intervenidas de aquella manera, como has, has puesto de manifiesto. Pero también hemos visto que no solo hay fracaso en, en el modelo de las residencias, hemos visto que también la, la Consejería de Políticas Inclusivas o la Consejería de Sanidad, no sé cuál de las dos, decidió cerrar el centro de día para los discapacitados severos de Yuvalcoy Y ayer los padres, o anteayer, decían que la situación es insostenible. Aquí, en estos mismos micrófonos, el pasado 30 de diciembre, también decían que no pueden más que porque la Consellería está tardando tanto tiempo en adecentar otro centro de día en las instalaciones que ya ...que parece que todavía no había cedido el Ayuntamiento... ...por las declaraciones ayer... Del, ...del concejal de Bienestar Social Mariano Valdera... ...¿qué crees tú también que está pasando... ...con, con, con los discapacitados severos? Bueno, eh, específicamente no sé... ...sí que obviamente pues, eh, se ha dicho... que se está trabajando en este centro... transitivo de frases ...pero lo que está claro es que al final... ...esta situación pues pone manifiesto... ...todas las deficiencias que hay en distintas gestiones... Y que, al final, la pandemia no solo tiene efectos directos sobre aquellos que tienen coronavirus en los centros sanitarios, sino que luego tiene efectos colaterales, como estos que estás comentando ahora, pues de centros para trabajar con pacientes discapacitados, porque eh, eh, no, no hay recursos o, o, o no hay centros habilitados que, en buenas condiciones que hay que mejorar, o bien, por ejemplo, pues toda la gente que está en situación de vulnerabilidad, que no puede aguantar un confinamiento… En casa, porque tiene una casa pequeña y es mucha gente La gente que está fuera del sistema Que no tiene ni derecho a sanidad ni demás Porque es migrante O aquella gente que tiene consecuencias Dolencias eh, Físicas eh, Importantes porque no puede acceder al hospital Porque está ahora con Con lo que está ¿no? Que es la prioridad O gente que tiene eh, problemas Psíquicos y psicológicos Derivados de haber estado en la pandemia encerrado en casa que no puede trabajar. Al final, sí. la pandemia, por desgracia, tiene otros efectos colaterales que no sé, de los que no se habla tanto que son igualmente catastróficos y por eso hay que tener cuidado con El tema de volver a plantar, por ejemplo, el confinamiento total. Eh, por eso, Chimo ayer lo decía, que de momento el confinamiento total eh, eh, tiene una factura muy, muy elevada, pero to eh, sobre todo emocionalmente en algunas familias mm. que no pueden estar encerrados. Eh, ...y se vio el pasado mes de marzo... ...y por eso el Gobierno de momento... ...lo descarta el Gobierno Nacional... ...ese confinamiento domiciliario... ...porque las nuevas restricciones apuntan... ...a un confinamiento domiciliario... ...pero al margen de la situación del COVID... ...vamos a hablar también... ...de cómo ha arrancado el equipo de Gobierno... ...este 2021... ...en distintas juntas de Gobierno... ...que ya se han celebrado... ...hemos visto que se ha aprobado... ...la elaboración de una nueva ordenanza... para para controlar el tránsito en la corredora, en la parte peatonalizada. El alcalde pedía al responsable del Instituto de la Vivienda que los dos edificios del barrio de Los Palmerales, de la calle Gimoners se derriben este año. El alcalde firmaba con las nuevas empresas la, la nueva contrata de basuras y el alcalde ayer presidía la Junta de Seguridad. Eh, hay que añadir algo más significativo a los primeros, ...pasos que ha dado el equipo de gobierno en 2021? Bueno, pues eh, quizá hablar de la contrata de limpieza... ...no sé si la has mencionado... Sí. ...pero bueno, sí, eh, bueno, y la verdad que poco más... no. ...también está, eh, bueno, ahora el tema del presupuesto... ...general que se va a aprobar... ...y bueno, los supuestas incidencias que se ha denunciado... De, ...por parte del PP... ...pero pues básicamente con lo que estamos ahora... Es con esos tres, cuatro ejes, ¿no?, al final... 2021 en principio tiene que ser, debería ser a priori en la teoría, un año de proyectos donde empiezan a culminar o a o desarrollarse algunos que se presupuestaron o que se empezaron en pasada pasado eh, año o legislatura. Pero eso es lo que tenemos de momento, ¿no? Ahora veremos si la pandemia otra vez vuelve a… Pandemia y otros factores, pero pues sobre todo la pandemia vuelve a marcar los tiempos de, de todo que me temo que va a ser así. El presupuesto general, el partido... Hemos hablado del equipo de gobierno, pero ¿qué, ¿qué me dices de las críticas de la oposición? Sobre todo del Partido Popular, que ha sido muy crítico con... ...el equipo de gobierno al que ayer mismo le acusaba de vulnerar la ley... ...por los contratos menores... ...por ese informe de control del interventor municipal... ...que indicaba que había ciertas irregularidades... ...a la hora de la adjudicación de los contratos menores... ...también eh, el Partido Popular ha criticado al equipo de gobierno... ...por no haber incluido en los presupuestos municipales... ...esa, eh, esa partida presupuestaria para ayudar... ...a los artesanos de La Palma Blanca... Y creo recordar dos cosas más, pero ahora no las recuerdo. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo has visto el arranque de la oposición en 2021? Bueno, pues eh, interesante sobre todo con el tema del, de las eh, anomalías de los contratos, que, que ha pasado a la prensa, cosa que no ha hecho el, el equipo de gobierno. Pero desde luego, bueno... Eh, eh, creo que este es el camino que debería ser la posición para sus intereses ¿no? el, el estar con cosas eh, Importantes De este tipo Y no con pues eh, otras cosas totalmente Superfluas y, y reactivas ¿no? En cuanto a este caso Concreto eh, Es verdad que el Ayuntamiento ya se le atragantaron Los contratos menores de 2019 Porque se hubo fraccionamientos de contratos Que eso sí fueron irregularidades Que está ahora estudiando En, en principio el Tribunal de Cuentas Por lo que revisado ayer, es verdad que la intervención no habla ahora de irregularidades y sí que son pues pequeñas, bueno, pequeñas, no sé si son pequeñas, lo tengo que decir la fiscalía o quien sea, si, si esto llega allí. Sí que son eh, anomalías, incidencias de cosas que no se bien, que bueno, pues de falta de información en contratos, eh, ofertas que se aprueban que no son las más ventajosas en, en contratos menores. Uh -huh. Este tipo de situaciones que sí que es verdad que, que son mejorables y que, y que desde luego. ...no son normales... ...pero claro, de ahí a decir... ...si son ilegalidades pues... ...igual lo tiene que decir la justicia... ...también es verdad... ...que el interventor... ...tampoco tiene una plaza... ...fija, no, no sé si esto puede... afectar pero bueno... ...la realidad es que en el... ...informe de fraccionamientos... ...que se hizo en el 2020... ...sí se habla de irregularidades... ...y en este no... ...que por cierto sí que se habla también... explica el interventor... ...que no hay más recursos... ...y no puede fiscalizar a veces más... ...de lo que debería, ¿no? Entonces... También es algo para, para reflexionar y también es verdad que ahora, pues, si están trabajando en principio para mejorar estas situaciones desde el equipo de gobierno, complejos de condiciones para pequeñas cosas que antes pues hacía contrato Mernon al, al proveedor de turno uh -huh. y, se, y se hacía, ¿no? Pero bueno, está interesante el tema ¿no? por esa parte. <risa> bueno, pues seguiremos la pista a ese informe del interventor eh, que por cierto es distinto tuvimos una interventora sí. municipal se apartó o la apartaron y ahora uh -huh. es el interventor quien también sigue, creo que son los mismos informes de control interno que hay un fraccionamiento que no se ajusta a la nueva ley de contratación, sobre todo en lo que se refiere a la adjudicación de servicios de obras menores eh, Pablo Para terminar, porque hay que dar paso ahora a Gaspar macia que nos está esperando. Eh, ayer no, estuviste en la rueda de prensa de, del alcalde por lo de la Junta de Seguridad. Sí. El, el, la seguridad también es otro tema que, que importa. Hay suficientes policías, porque no quiero ni imaginarme el desgaste también o el esfuerzo que está haciendo la policía local desde que comenzó esta pandemia y ahora se le exige más esfuerzo para controlar las pedanías cuando no son su competencia, pero van a poner en marcha en febrero, dijo ayer el alcalde, esa, esa brigada rural, pero ¿de qué forma se va a poner en marcha? ¿Hay suficientes agentes? Porque estamos viendo que la plantilla está diezmada por las jubilaciones anticipadas y las bajas que se han producido. Sí, bueno, parece que... En general, también la plantilla es de delicada desde hace años por la por ley la presupuestaria para contratar a, a personal. Siempre sí, el caso de la policía, pues es pues un servicio pues, indispensable no y obligatorio parte del ayuntamiento. Este año se van a reforzar 60, con 60 nuevos agentes que tomaron, creo que fueron 11, hace unas semanas tomaron su, su cargo… Entonces, bueno, eh, es verdad que al final las pedanías vienen en un término municipal demasiado grande, supongo, a veces para gestionar diversas cosas. Esta es una de ellas. Y que a veces pues, no es suficientemente en las pedanías con la Guardia Civil y la, y la, y la Policía Autonómica y se llega tarde, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí, sí es verdad que se van a crear, se va a crear esa unidad con 12 nuevos agentes para febrero, para las pedanías específicamente, pues bueno, bienvenido sea porque. Esperemos que haga de, de prevención, ¿no?, para efecto de disuasorio de de Pero bueno, no sabemos si es suficiente. esperemos que sí. ¿Pero dieron, dieron detalles de por qué esa oleada de robos? ¿Hay detenciones? No, no, no. Bueno, sí, sí, sí que hay detenciones, pero bueno, detalles de más no, sé, no se nos han dado. No sabemos quiénes son, si es un grupo, si son varios, si es aislado o okay, qué. Pero bueno, sí que es específico que fue un momento muy concentrado, pues de... Un mes, mes y medio, o 15, 20 días, no recuerdo bien, pero bueno. Que sí fue un momento muy intenso de, de una edad de 40 pequeños robos, nada grave, eh, comprobamos los delitos pero bueno. Evidentemente preocupa para la gente que vive en el, en el campo. Y supongo que estarían también los responsables de policiales en la rueda de prensa, ¿o no? ...o solo tendría... ...sí, sí, sí, sí. sí, sí. sí pero bueno ¿Tuviste, que... ...tuvisteis ocasión de preguntarle por el asesinato de Alicia... ...todavía sigue impune... ...sí, ese? pero no, no, hay, no, hay bueno, no, hay no hay novedades... ...bueno, no hay novedades es que se, que se bueno, puede claro. hacer públicas... Obviamente, ...claro, claro, en está eso, claro. en secreto de sumario, ¿no?... ...la investigación judicial mm. y policial... ...pues Pablo Serrano, para terminar... ...2021, ¿cómo lo ves? ...bueno, pues... ...la verdad <risa> <diota> vez <risa> duro, negro. por cómo ha empezado... Eh, ...pero bueno... ...porque con algo positivo... Eh, a nivel de pandemia Pues sí que es verdad que Hemos empezado con muy buen ritmo eh, El tema de la vacunación Que se ha duplicado el ritmo Y que parece que a nivel autonómico Pues está ya vacunando todo lo que lo que nos llega Y que estamos tomando buen ritmo para vacunar No sé si ganamos el tiempo a, a verano Con lo que se creía Creo que no Porque quizás es utópico Esperemos que sí, pero bueno Y a nivel local Pues en temas de policía Pues bueno Esperar que los proyectos que tienen que culminar y cuestiones como la deuda la histórica y además, pues bueno, no sabemos qué pensar, pero bueno, esperar que esto, el campus tecnológico, a empezar para que empece, pues bueno, pueda servir de verdad como algo ya definitivo un punto de inflexión para que vayan llegando a Elche proyectos importantes que parece que desde la Consellería o el Estado nos tiene en una vista secundaria. Pues muchísimas gracias, Pablo, por participar en este programa. Gracias. A ti, un saludo.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 Pues seguimos con los periodistas habituales que participan los miércoles en la tertulia, hoy no ha podido ser tertulia, pero sí que hemos podido analizar primero con Pablo Serrano la actualidad local que pasa por la situación mmm, de los hospitales, las residencias en que se encuentra la ciudad de Elche debido al incremento de contagios de COVID y también hemos analizado algunos de los proyectos con los que ha comenzado este año el equipo de gobierno, así como también el trabajo de fiscalización de, el grupo de, la, de los grupos de la oposición. Pues bien, ahora le toca el turno, como hemos dicho, a Gaspar Maciá... ...también otro de los periodistas colaboradores de, lo, de la tertulia de los miércoles. A él le damos la bienvenida. Muy buen día, Gaspar. Hola, buen día, buenos días. No sé si habrás seguido eh, los temas que hemos abordado con Pablo Serrano, pero evidentemente empezamos con, con la pandemia, la situación eh, que preocupa y mucho, sobre todo por las declaraciones del alcalde de hace dos días, que dijo que estábamos al borde del colapso, y luego por las declaraciones ayer del presidente Chimo Pucci y de la consellera Ana Barceló, que reconocieron que estamos al límite, no solo en Elche, en toda la Comunidad Valenciana, Gaspar. Sí, bueno, sí, yo coincido realmente con lo que ha comentado Pablo, en muchos aspectos. Eh, bien, esto ya se advertía, es un poco como la nevada, ¿no?, esa del centro del país, que los meteorólogos ya estaban advirtiendo que vendría, y aquí los especialistas, los científicos, ya estaban advirtiendo que después de las fiestas, pues vendría lo que, lo que está viniendo, que no sabemos si era una segunda ola ampliada, Bruno tercera, en fin, lo, lo que está claro es que están, estamos teniendo más casos que nunca. Los hospitales han llegado a un nivel de saturación que no habían tenido desde el inicio de la pandemia. Afortunadamente es lo único que, que bueno, que el ritmo de muerte afortunadamente no se asemeja a los de aquellos meses de, de abril, de marzo, abril de, del año pasado. Pero bueno, la cuestión es que el goteo continúa. Y esto demuestra una cosa. Eh, hay un parte de la sociedad que no se siente concernida en estos aspectos. Entonces, pues bueno, um, eh, por mucho que se que los demás eh, intentemos mantener unas medidas, eh, incluso a veces más estrictas que las que dictan las autoridades, una parte de la sociedad y lo vemos y todos tenemos casos de, de gente conocida, ya sean jóvenes o adultos, que bueno, se pasan por el arco del triunfo. ...todo esto y parece que no va con ellos... Eh, ...el problema es que claro, como está viendo... No, ...no son ellos los que sufren las consecuencias... ...sino los que tienen alrededor... ...y eso tenerlo alrededor significa... ...tanto en la familia... ...como en un bar cuando uno se toma una caña... ...cuando en un comercio, cuando uno no... ...no lleva las condiciones eh, que hay que mantener... En fin, en cualquier momento eh, se puede producir la, la transmisión y eso se está demostrando, y más con la nueva cepa esta que han entrado. ¿no? Entonces, bueno, se está demostrado que la, esto no tiene otro culpable más que la dejación eh, de, en, las, en las medidas sociales de una parte de la, de la sociedad, como digo, que no se siente confundida Entonces, una epidemia que podría haberse controlado a pesar de su virulencia si todo el mundo, todo el mundo, hubiese sido consciente de lo que significaba, pues pasa, como siempre, que hay negacionistas o pasotistas o lo que sea, que piensan que no va con ellos y son los culpables de las muertes que se están produciendo y de los ingresos. Eh, en fin, eh, lamentablemente era así, pero vamos a seguir viendo esto durante varias semanas más, si no meses, y, y te, te, tendremos este año medio en blanco o por lo menos te, buena parte de la causa de esta de esta situación, ¿no? Y consideras que el equipo, el gobierno del Botanic Chimopuch, eh, ha podido ha, ha, ha dictado las medidas restrictivas que necesitábamos en estos momentos llegan a tiempo o llegan tarde, como ha dicho Pablo. Bueno, todo el mundo llega tarde, todo el mundo, desde China. Hasta Estados Unidos y a la Oceanía, por, por, no, por darle la vuelta al mundo. Aquí todo el mundo llega tarde porque nadie eh, primero se preveía cómo iba a ir esto. Y luego, cuando se supo que era una cosa muy violenta, pues las medidas llegaron tarde porque ya estaba toda la epidemia en marcha. Eh, y luego, cuando se, se relajaron en verano, pues parecía que ya estaba controlada la cosa, cuando, cuando muchos advirtieron que no era así, y cuando volvió a, a emerger la, la epidemia en, en, en los meses de septiembre, octubre, las medidas llegaron tarde, y ahora han vuelto a llegar tarde, pese a que aquí hemos tenido las medidas más restrictivas de todo el país. Hay que recordar que hemos no hemos podido eh, ni viajar, ni recibir a familiares que estaban fuera de la comunidad, ha sido un sacrificio duro, ...pero para muchos estamos viendo que inútil... ...porque al final nos hemos puesto a la cabeza de la situación... ...estábamos en la cola de los... De, ...a finales de año de los contagios en la comunidad... ...y, y con las medidas más estrictas... ...nos hemos puesto a la cabeza... quiero decir que al final, insisto... ...no es cuestión de las medidas... ...es cuestión de la de gente... ...es cuestión de los ciudadanos de tomar conciencia... ...entonces, como no hay muertos por las calles... Mmm, Digamos, no hay una situación de, de emergencia como podría ser una guerra, pero hay gente que no se lo toma en serio. Entonces, el fin de semana pasado se, se pusieron, según creo recordar, sí. 221 sanciones ¿no? Sí, sí. Pero bueno, esas sanciones la mayor parte supongo que no se pagarán porque ni se, de la primera de la primera tanda de sanciones no sí. sé si se llegaron a tramitar porque no se han tenido más noticias y entonces pues no hay esa percepción de riesgo ni de Ni de, ni, en fin, ni, de, ...ni de castigo, por decirlo de alguna forma... ...indudablemente uh -huh. y, eh, son medidas coercitivas que no deberían llegar... ...porque la gente debería ser consciente... ...pero yo insisto, eh, la situación de las autoridades... ...pues hacen lo que pueden, El cerrar la hostelería... ...es una medida muy drástica, muy dura... ...con unas consecuencias fatales para para los mm, propietarios... ...de los establecimientos, sus trabajadores... Y, y es muy, y es muy en fin, es algo extremo, pero al final eh, la cuestión está en que quedarse en casa es la mejor solución para, para el virus. Quedarse sí. en casa en condiciones también de no convivencia con otro núcleo ni nada de eso. Sí. Entonces, bueno, al final estamos llegando a eso a base de poco, poco a poco unas medidas más duras, más duras. Ahora dentro de poco pues, supongo que se aprobará, aunque el gobierno es muy reticente, la, eh, que no salgamos ya a partir de las 8, En, en París, o sea, en Francia, el, el toque de queda se ha establecido a las seis de la tarde, lo cual aún es más drástico, pero al final, insisto, si no hay ese sector de personas que piensa que no va con ellos la, la epidemia, si no se, son conscientes o no se les controla, eh, vamos a tener aún medidas más vale. drásticas y… Más, ...más epidemia. ¿verdad? Efectivamente, el sacrificio de muchas personas... ...que ya se autoconfinan, no va a servir de nada. Eh, Gaspar, has dicho que las autoridades... ...hacen lo que pueden. ¿Han hecho lo que han podido en el geriátrico de Altavix... ...o en el asilo de ancianos de San José... ...aunque este último es de gestión privada? Hombre, evidentemente... Mmm, ...si han hecho lo que han podido... ...no han dado los resultados apetecidos. Eh, en fin, eh, la situación del geriátrico de Altavix... ...ya lleva mucho tiempo... Eh, siendo cuestionada por, por los familiares, eh, el sistema de gestión privada de un servicio público tiene sus ventajas y sus desventajas. Cuando la Administración hace dejación de sus funciones de control, vigilancia, se producen situaciones como las que estamos viendo, no por la pandemia, sino me refiero principalmente por la asistencia a, la, a los internos, que no hay el personal suficiente, no hay las condiciones. En este caso, pues bueno, eh, ya se lleva advirtiendo desde hace tiempo que la situación esta sin médicos, sin personal sanitario que supervise eh, las, el, la residencia, pues era eh, una situación de riesgo y ya ha estallado, pues claro, el virus ahora en su nueva cepa, cualquier pequeño, parece ser que cualquier pequeño contacto eh, sin las medidas preventivas, pues produce catástrofes como las que se están produciendo, ¿no? y en el asilo de San José, pues eh, otro tanto, que bueno, eh, eso los brotes surgen de momento y, y son difíciles de atajar porque ya están infectados todos, no hay, a lo mejor, prevención, no se, ha, no se ha hecho una prevención, no lo sé, digo, no se ha informado si se han hecho las PCR a todos los internos, si se ha hecho un seguimiento, lo que está claro es que el resultado final no, es, eh, no, no deja entrever Que se haya hecho mucho control eh, respecto a, a la situación de la pandemia. En cuanto a controles me refiero de, de pruebas. De mm -hmm. pruebas. ¿no? Pues vamos a analizar ahora al equipo de gobierno a, de Carlos González y Esther Díez. Eh, Peso de compromiso. ¿Cómo han comenzado 2021? Para ti, eh, Gaspar. ...han acertado con los proyectos que se han aprobado... ...en las juntas de gobierno... ...como esa nueva ordenanza que quieren instalar... ...para controlar o, o regularizar el tráfico de, de, de, de personas... ...de peatones en la zona de la corredora... Eh, ...la petición del alcalde al Instituto Valenciano de la Vivienda... ...de derribar los edificios que están en mal estado... ...en el barrio de Los Palmerales... ...la firma de la nueva contrata de basuras... ¿La convocatoria de esta Junta de Seguridad o la entrada en vigor de una forma express de los presupuestos para 2021? Bueno, el Gobierno ha empezado pues como lo acabó, con sus proyectos, muchos de ellos que vienen de atrás y otros nuevos. De hecho, pues, bueno, la, la declaración de intenciones del alcalde, eh, con sus, fin, eh, sí, lo que enumeró al principio de, la, eh, de, la, de este año pues bueno, son temas muchos de ellos conocidos, ya se han anunciado, ya se han repetido, y entonces pues simplemente se trata de llevar, eh, de seguir la hoja de ruta siempre que la situación pandémica lo permita y, y bueno, y, y, y supeditado claro, a, a la disponibilidad económica que darán los nuevos presupuestos. ¿no? Eh, yo creo que la continua, es una línea de continuación desde, desde el, en fin, la parálisis que hubo. El año pasado, en los meses estos de, de, de confinamiento, pues bueno, se puso en marcha la maquinaria, se hicieron cosas relevantes. Indudablemente, la, la corredora y la y, y la y la plaza de baix, la personalización han sido o ha sido un hito en la historia de la ciudad y eso es importante. Se está, se, se está avanzando en otros aspectos que, que se están en movilidad, se está avanzando también en construcciones. ...escolares... Eh, ...en fin, eh, pues se está siguiendo un plan... ...que ya tenía que haberse puesto hace tiempo en marcha... ...la pasada legislatura... ...fue una legislatura bastante parada... ...en cuanto a realizaciones... ...y en esta pues... ...están pisando el acelerador... Eh, ...vamos a ver... ...ahí hay cosas muy... En, ...en marcha y otras pendientes... ...tenemos aún... ...aparte de lo que has citado tú... ...hay que recordar que... ...se han empezado los trabajos en el plan general que también llevaba mucho tiempo aplazado. Eh, estamos a las espera de que se apruebe la nueva ley del Palmeral y y, y bueno y el plan especial ese del Palmeral y su y su plan de uso y gestión eh, parece ser que se les quiere dar un, un empujón también. Entonces, pues bueno, hay muchos temas pendientes y no hace falta poner en la cartera muchos más. Eh, lo que hay pendiente, con eso se pueden perfectamente ya pasar los... El, el, El, el año y medio prácticamente, los dos años que quedan de, de legislatura. Entonces, eh, bueno, eh, lo de la, la ordenanza de la corredora, eh, me parece interesante que se haga una ordenanza para el centro de la ciudad. Yo creo que después de la corredora y de la plaza de Baez, eh, hemos visto cómo eh, el espacio peatonal eh, es lo que debe imperar en la zona centro. Se está actuando en otras calles en las que se está... ...incorporando una plataforma única... Que, ...que aunque comparten vehículos y peatones... ...pero bueno, el peatón tendrá prioridad... ...pero yo creo que hay que definir usos... ...y bueno, la corredora está muy bien... ...no solo hay que definir si hay que poner terraza... ...en un sitio o en otro... ...hay que definir sobre todo si es peatonal... ...o pueden entrar bicis o pueden entrar patinetes... ...yo creo que una de las quejas más, que más se están repitiendo... ...es que las bicis y los patinetes... ...yo el domingo que estaba dando una vuelta... ...fui, fui testigo de que casi atropella un patinete a un, a un niño... ...porque la madre estaba allí tranquilamente... ...el niño estaba a su lado... ...pero de momento tuvo que cogerlo y llevárselo hacia ella... ...porque venía un patinete de un chaval... ...que parecía que estuviese en una pista... ...es decir, hay que prohibir taxativamente... ...que pase cualquier vehículo... ...por la corredora y por la Plaza de Bacho ...sean bicis que tienen su carril... ...y están ganando mucho espacio sean patinetes que ya tienen su normativa estatal y que debe adaptarse aquí, y, y sea eh, lo que sea, es decir, hay que mantener que el que pase por la corredora que se vaya a, a pie, aunque lleve una bicicleta, pero que vaya andando. ¿Por qué? Pues porque la, en, ahí la gente tiene una sensación de estar en un espacio peatonal y que no pasan vehículos, y entonces, aunque sea una bicicleta, o sea, un patinete puede provocar un problema. Entonces, yo creo que eso hay que poner una señalización y que haya policía allí, porque yo las veces que he pasado no he visto a un policía caminando por allí, aunque fuese de manera preventiva para ver si va todo bien, si la gente se acumula en un sitio también sí, para bien. hacerles que se dispersen, es decir, que bueno... Pero, eh, es, volviendo al tema que decía, sí. hay, hay trabajo para hacer y yo y, creo y que… Tanto, y tanto, y tanto. Mucho hay trabajo. Y Gaspar, en cuanto hemos… A, a, bien, así ha empezado el equipo de gobierno, tiene una larga lista de proyectos por delante, de anuncios, de promesas que debe cumplir. Gaspar, ¿y la oposición? ¿Cómo, las, cómo la ves? Por las críticas bueno. de Pablo Ruz y de José Navarro en 2021 y de Juan de Dios Navarro también. Pues la veo borrosa, quiero decir que, vamos eh, a ver, yo creo que la oposición no está para ir eh, denunciando si falta un árbol en un sitio, si falta en otro, si hay que hacer una eh, eh, una escalera aquí, hay que poner un banco allá, quiero decir que eso está bien, pero eh, no sabemos su modelo, eh, se han presentado los presupuestos, han presentado una, una retaíla de de fin de, de, de, de enmiendas que no dicen nada, de proyectos de eh, el otro día cuando vimos la en el pleno que es bueno y de hecho han insistido en los mismos ahora en las delegaciones, uh -huh. uh -huh. una cantidad de cosas sin sentido, de propuestas de subvencionar a todas las asociaciones a la vida y por haber cuando ya existen subvenciones, de firmar convenios con asociaciones con las que se están firmando convenios, es decir eso no es una posición de un grupo que es mayoritario y que aspira a gobernar a ser la alternativa de poder Queremos ver alternativas, queremos ver que se diga no, no queremos este plan de peatonalización, no queremos este plan de movilidad. Este es nuestro plan de movilidad, estas son nuestro, nuestras alternativas. Eh, no nos gusta la forma en que se está trabajando eh, la, el patrimonio, queremos ver esto, queremos ver lo otro. Nuestra alternativa para el mercado central es convertirlo en esto, esto y esto. Eh, en estos momentos, quiero decir que... La oposición tiene que presentar también el texto, no solo quejas. Entonces yo creo que existe una, una inercia de, de simplemente criticar, claro, al final todo es criticable, pero el criticar por criticar y el, y el volver a insistir en que vamos a llevar a los tribunales no sé qué… La gente quiere soluciones, quiere alternativas, y cuando se presentan alternativas y el Gobierno no lo admite, pues se sale públicamente diciendo ¿No hemos presentado esta alternativa. Eh, tal. Y, y se deja un poco en evidencia al Gobierno de que buenas alternativas buenas propuestas no se han tenido en cuenta. Pero, insisto, eh, me parece una labor eh, del Gobierno de muy baja intensidad. Por cierto, Sinceramente, por que, cierto. Que no. Gaspar, se me había olvidado preguntar también a Pablo eh, un asunto importante. Eh, lo que hemos visto en Santa María, ya tenemos una nueva red, además limpísima, la nueva red que se han puesto, que han puesto en, la, en la Puerta de San Juan para proteger eh, esa zona de Santa María tan deteriorada por la degradación de la piedra caliza. Hubo desprendimientos. Eh, ¿Qué te parece ese parche que se ha colocado? ¿Es síntoma de cómo se está protegiendo el patrimonio en nuestra ciudad? Y bueno, la, pues, Santa María se necesita una restauración importante desde hace tiempo. Eh, todo lo que en el interior, pues, tiene está muy bien conservada. ¿no? En el exterior, pues, tiene aún mucho muchas deficiencias. Eh, Bueno, creo recordar que la la puerta del órgano pues lleva ahí también pendiente de restauración uh -huh. desde hace muchos años. Entonces, pues claro, necesita una actuación que en este caso no depende del ayuntamiento, depende de la de la generalidad, depende del obispado, de que se pongan, en, en, de que se pongan en, en, en, en fin, de acuerdo en actuaciones. Yo es que creo que se, cuando hubo un plan de restauración de cornisas del ayuntamiento, que se restauraron buena parte de ellas, Eh, ...no se estableció un plan de continuación de para esos trabajos... ...entonces eh, eh, eso es lo que ha faltado... ...recuerdo que cuando se restauró la fachada, la portada principal... Eh, ...fue a raíz de una, de que cayó, vino una, no sé si fue la consellera... ...o alguien de la consellería de Cultura a ver el misteri ...y le cayó casi a sus pies un trozo de cornisa de la, de la portada princip principal... ...entonces <ríe> inmediatamente se pusieron en marcha y se hizo una restauración integral de la portada mayor. Eh, entonces, pues bueno, pero aquello ya se quedó en eso y ya no, se ha, ya no se han hecho planes posteriores. No hay que hacer planes solo cuando caigan trozos de cornisa, claro. hay que hacer unos planes de mantenimiento de patrimonio. En eche lamentablemente, no tenemos mucho patrimonio histórico, eh, sobre todo la Santa María, que es nuestro principal referente, Eh, debe, debe estar mucho más cuidado y con planes de, que debe negociar el ayuntamiento, el obispado y la consellería, uh -huh. ya que están los tres juntos en el en el órgano, en, la, en el gestor del Misteri, eh, pues podrían ya tienen un poco la puerta abierta para, para poner en marcha todo eso, pero bueno, se está prolongando y se irá cayendo a trozos como no se actúe. ¿no? Pues Gaspar, eh, ya ponen, tenemos que poner el punto final. Quedan apenas dos minutos para llegar a las 10 eh, de la mañana y tenemos que continuar porque vamos a entrevistar ahora al presidente de la Asociación de la Hostelería evidentemente para eh, recabar su valoración sobre el cierre total de este sector. Gaspar, muchas gracias por participar hoy de esta forma tan atípica, en esta tertulia tan atípica de este miércoles. Gracias. Pues hasta la próxima.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 En Elche, tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta. Con todas las medidas de seguridad. En Elche, tus restaurantes Águila Bar. Bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales.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 Hemos entrado ya en la segunda parte del programa La Glorieta, que comenzó a las 9 de la mañana, hoy con los periodistas Pablo Serrano y Gaspar Maciá, para analizar la actual situación de, pandem de pandemia que sufre el municipio y algunos de los proyectos con los que ha comenzado el equipo de gobierno y también el trabajo de fiscalización del grupo de la oposición. Después de analizar muchos de los asuntos que ocupan eh, las páginas políticas en el ayuntamiento, en esta segunda parte vamos a hablar... ...pues eh, de esas medidas, de esas nuevas medidas eh, de restricción... ...que el equipo de gobierno de la Generalitat Valenciana... Ha, ...ha anunciado y que entrarán en vigor a partir de mañana jueves... ...y estarán durante los próximos 14 días... ...una de las medidas es el cierre total de la hostelería... ...de las empresas de restauración y de ocio... ...una medida que ya ha provocado evidentemente la reacción... ...de las patronales, de las asociaciones... ...como la de Hostelería de Inche... ...cuyo presidente, Marco Antonio Pomares... ...lo tenemos hoy en nuestro programa... ...buenos días, hemos querido contactar con usted... ...Marco Antonio, para que nos bueno. cuente... ...buenos días... ...buenos días Romerí... ...para que nos cuente cómo, cómo se encuentra... ...después de escuchar al presidente Chimo Puig ...anunciar ese cierre total de la hostelería. Pues el, eh, la sensación es es de, de pesadumbre, de desánimo, eh, nos vamos a encontrar con esta, en esta tercera ola con cierres masivos definitivos en la hostelería y tristes, la verdad que Romeri estamos bastante tristes porque se nos está, se nos está criminalizando y creemos y sabemos que no somos el problema pero eh, son conscientes eh, de que son necesarias estas medidas por cómo se encuentran los hospitales aquí en Elche, por ejemplo, y eh, ya no digamos eh, otros hospitales de la Comunidad Valenciana. Ayer volvimos otra vez a registrar cifras récords con casi 8.000 nuevos contagios en toda la comunidad. Rosemary, no entendemos que seamos los culpables cuando salen tantos informes favorables a la hostelería. Pero entendemos que si la medida eh, adoptar es el cierre de la hostelería, la acatamos a pies juntillas. No tenemos ningún problema. Pero, como siempre hemos dicho, ayudas, ayudas directas, ayudas rápidas. Eh, no nos pueden cerrar los, los, los negocios, los comercios, y no recibir ningún tipo de ayuda directa. Eh, estamos pagando el 100% de los impuestos y los locales, con los locales cerrados. Vuelvo a decir que llevo ya más de nueve meses, los que tenemos ocio llevamos más de nueve meses con los locales cerrados, cerrados sin aperturas. Entonces eh, entendemos o sabemos que no somos el problema, pero entendemos la medida. Pero igual que entendemos la medida, también tenemos que también tienen que entender ellos que necesitamos de ayudas para poder sobrevivir. ¿Y las, este, ayudas, este si es... las ayudas están anunciadas. Sí, pero ¿cuándo van a venir? Los Aquí lo, nosotros, nosotros le, lo que le pedimos al señor alcalde, porque es la única persona que nos puede salvar de esto, eh, es que es que se ponga manos a, a manos a la obra y le pida a su compañero en, en la comunidad valenciana, Chimo Puig, ayudas urgentes, rápidas y cuantiosas. Somos el sector más criminalizado, el sector que cualquier, cualquier, cualquier recorte eh, ...ha ido encaminada a la hostelería... ...por tanto... El, el, ...el montante superior de lo que se reparta... ...tiene que ser para la hostelería... ...no entenderíamos otro, otro reparto que no fuese ese. La, el cierre de momento... ...vamos a analizar lo que tenemos... ...lo que tienen ustedes... ...mañana tienen que cerrar... ...estarán 14 días cerrados... ...aquellos que no van a cerrar definitivamente... ...que quieren volver otra vez... ...a abrir sus persianas en febrero... ...tienen los ERTEs... ...sí, pero... ...y las deudas... ...los ERTEs y las deudas... Si los ERTE son, una, ...son una ayuda... Y, ...y no hay duda de eso... ...pero pero también hay que ver que lleva, que llevamos... Eh, ...tiempo trabajando... ...un solo turno... Eh, ...al 30%... ...que llevamos mucho más tiempo trabajando... ...al 30% con el... ...de la de nuestros locales... ...y que seguimos pagando el 100%... ...de los impuestos... Que eh, no ha habido una rebaja en ningún impuesto. Eh, bueno, el ayuntamiento, el alcalde sí ha dicho que se ha hecho un esfuerzo y, de hecho, ellos van a reducir eh, los ingresos en cuanto a la tasa de ocupación de las terrazas. Pero, no, la están, mérito, no la van a pagar en 2021. Pero, Salmérico, eh, ¿qué supone ese, eh, es, esa rebaja? Supone es un gasto mínimo para, para muchos negocios. Hay negocios que no tienen terraza. No se, pueden, no se pueden escudar en que, sí, en, en el 2020 eh, eh, quitamos quitamos los impuestos, eh, pusimos la excepción de pago de los impuestos de terraza. Pero es que hay gente que no tiene terraza. La terraza que tiene es muy pequeña. Pero es que es que no se pueden amparar en, en, en, en esa rebaja. Lo siento mucho. Tiene, tienen que ayudar más a la hostelería. Aquí hablamos, ayer la sensación que había en el grupo: eh, se habla de, de muertes a nivel de pandemia pero hay que hablar también de muertes a nivel de negocios y a nivel económico. La gente que cierra sus negocios se va a llevar deudas a casa, eh, deudas a sus familias, y no van a poder pagar esas deudas. Entonces, necesitamos esas ayudas urgentes y necesitamos más ayuda por parte del consistorio. No se pueden amparar solamente en la rebaja o, o la eliminación de las tasas de, de, de terraza. Y quiero, y quiero decir, no es una crítica, pero, pero sí, vamos a dejar una crítica eh, es que vemos vemos que siempre los periódicos y los medios se hacen eco de esa rebaja, esa rebaja puede suponer para un local medio 200-300 euros ¿Tú crees que el puede aguantar nueve meses un negocio cerrado? No, nos, nos hacemos eco porque son los políticos quienes lo dicen. Eh, ya, eh, ya. Eh, a pues, ustedes ya les han ayudado con la exención de la tasa de la ocupación de la vía pública. Pero si con esa tasa no nos pagamos ni, ni, un, mes de, ni un mes de luz. Por eso, por eso eso, es lo que quiero que me diga. Eh, por ejemplo, su caso o, o un caso medio de un hostelero de ilicitano. ¿Cuál es la deuda a fecha de 2021? ¿Qué deudas son las que las que contrae cuando tienen que cerrar la persiana? Eh, cada, cada, negocio, cada negocio es un mundo. Sí, pero, pero ¿hay, hay alguna hay, media. ¿Me puede usted sacar no, alguna no, media? No, no, hay, no, no, hay ni, no hay ninguna. No hay ninguna media. No. Eh, eh, habrá quien habrá quien quien eh, eh, no haya perdido mucho y habrá quien después de las medidas que sacaron ayer me llamaron y dijeron que ya no iban a volver a levantar la persiana, que lo sentían mucho que ya habían ya se habían comido sus hijos para pagar los gastos de su casa no de su negocio, de su casa, porque no han ingresado nada y ya no podían hacer el agujero más grande ya, y ya, ya no no podían seguir trabajando, entonces por eso le pedimos al señor alcalde que coja las riendas que hable con su homólogo en la comunidad valenciana Chimo Puch, y que por favor le dé celeridad a las ayudas. Solamente le pedimos, confiamos en él, que no haya más muertos laborales y más, y más muertos económicos, que lo habrá, pero que pero que sean los menos posibles. Uh -huh. de, dependemos de él, dependemos del señor alcalde. Eh, ¿Cuánto calculan desde la Asociación de la Hostelería eh, que se puedan cerrar? ¿Qué porcentaje es el que se va a cerrar? Creo que le dije en, en, en una entrevista anterior que era un tercio. Ahora han subido, han subido según eh, nos pasaron ayer un estudio que están valorando un 50% de la hostelería. Aquí en, el che. Por, Aquí en el che. En el che, en porque, eh, vamos a ser sinceros, eh, el dinero que había ya se ha gastado en la primera, ya en la segunda ola. Ahora estamos a tercera. la tercera hora, ola va a ser la que cierre negocios. Pero las que lo cierre definitivamente. Las que, que cuando se, se baje la presión ya no habrá nadie que. O ese, o ese propietario ya no, no, va, no va a poder volver a levantarlo. Por eso la urgencia de las ayudas. Ustedes se reunieron con el alcalde hace dos días y esas ayudas dijeron que, que iban a ser eh, para ustedes suficientes, porque me estaba diciendo que no, porque iban a tocar a 2.000 euros por cabeza. ¿Ustedes eh, cuánto piden? pues Mary, eh, Pedimos cuanto más mejor. Yeah. Por supuesto, cuanto más mejor, pero lo que no nos pueden meter es en el mismo saco de otros sectores que o no han tenido recortes o los recortes han sido mínimos. Entendemos que la partida presupuestaria de esas ayudas o la partida de esas ayudas, eh, la más cuantiosa sea para la hostelería. que Eso sería lo lógico, pero muchas veces en estos temas lo lógico no es lo que se cumple en realidad. Que entienda que 2.000 mm -hmm. euros, pues bien, me, y, y se, se agradecen, porque, pero no van a paliar la deuda que arrastramos hmm. por, por culpa de los cierres. Pues es una pequeña ayuda, un pequeño bálsamo. Hmm. Quizá hmm. Haya, haya quien aguante esta tercera ola con esos 2.000 euros. pues con Bienvenido esta... sea. Claro, Pero pues... hay, hay empresas mucho más grandes que con 2.000 euros no pagan, no pagan ni el alquiler. Bien, pues con esta situación, eh, ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir movilizándose? Sí, mañana tenemos una movilización, una caravana eh, por toda la ciudad en la cual eh, nos, van, nos van a, a, a secundar por toda, por toda la Comunidad Valenciana en Castellón, Valencia, Alicante y Elche. Y a nosotros se nos une también eh, dos asociaciones de Alicante y una de Monóvar, aquí en Elche, para, para apoyarnos. Eh, va a ser una manifestación a nivel de la Comunidad Valenciana y protestando por la falta de ayudas y los cierres de la Generalitat. ¿A qué hora empieza? Seis de la tarde. Y si sí, se han unido otras asociaciones, también se une la plataforma de Elche, porque ustedes están divididos. No, no tenemos constancia de ello, No tenemos constancia de ello porque eh, ya les avisamos en la, la anterior manifestación y dijeron que, que las manifestaciones no iban con ellos. Bueno, en, eh, eh, si se quieren, eh, eh, son, son conscientes de esta de esta de esta manifestación también. Si se quiere unir, está, eh, están invitados. Y somos todos hosteleros y todos tenemos derecho a reivindicar. Si no se quieren unir, allá ellos. No puedo decir nada más. Pues bien, con, con este anuncio de nuevas movilizaciones en el sector de la hostelería, cerramos esta entrevista con el presidente de la Asociación de Hostelería del Chem, Marco Antonio Pomares. Gracias. Muchas gracias, Romerí. 101.4 Tele Radio Marca.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 Ha llegado la gran oportunidad para estrenar todo un Fiat Tipo.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 con y Alonso. Un minuto para llegar a las 10 y cuarto de la mañana y continuamos con más entrevistas programadas. Eh, vamos a hablar con los padres y las madres eh, de los alumnos del Centro de Día de Jubalcoy, un centro de día para personas con discapacidad severa que cerró sus puertas, cerró con la pandemia y que, después del regreso de la vuelta de vacaciones en septiembre, ...también tuvo que cerrarse... ...en la residencia donde estaba de Jubalcoy... ...por un brote de COVID detectado... ...así que el Ayuntamiento les cedió... ...unos locales en el Centro Social Cantó, ...donde están eh, desde entonces... ...pero no todos los días de la semana... ...y no todos los alumnos pueden ir a ese local... ...porque no está adaptado... ...y mientras tanto esperan que el anuncio que realizó tanto la Consellería como el Ayuntamiento de acondicionar otro centro de día en las antiguas o en el antiguo Aulario Infantil del colegio Los Garrocers en Matola, mientras están esperando, pues eh, los padres ya han dicho basta ya de esta situación porque consideran que es insoportable. Por eso no solo se, en el pasado mes de diciembre estuvieron aquí en nuestro programa de Teleelch Radio Marca, sino que hace dos días también estuvieron en el arco del Ayuntamiento junto al grupo del Partido Popular para denunciar esa situación. Y por eso hoy nosotros hablamos con la portavoz de los padres y madres de este centro de día de Jubalcoy, Antonia Olivares. Muy buenos días, Antonia. Hola, buenos días. La situación, la situación eh, dicen ustedes que es insoportable. Me dicen, ¿por qué ya. no pueden soportar por más tiempo en el francés cantó el acondicionamiento de esgarrofers? Pues mira, en el presente cantó, no podemos estar, vamos, porque ahí no pueden ir nada más que 10 niños al día. 10 niños mmm, un día sí y diez niños otro día no. Con lo cual, el otro niño se quedan en casa. ...por sus patologías, es imposible... ...niños que van en silla de ruedas... ...niños que necesitan sus adaptadores... Su, ...su vida diaria... ...su vida diaria, lo que hay... ...lo que había en su colegio... ...con lo cual no pueden ir... ...porque es imposible, es inviable... ...que esos niños tengan la atención... ...que necesitan, por mucho que las cuidadoras hagan... ...es imposible... ...que ellos tengan sus... ...sus, sus baños... Eh, ...imposible... Imposible que, que estemos ahí ni un día más. ¿Cuántos niños son? ¿Cuántos se han quedado sin ese centro de día de Júbalcoí? Diecinueve. Y... Vamos, entre todos, entre todos, entre sí, todos, sí. son treinta y nueve. Treinta Treinta y nueve familias afectadas por esa Exactamente, decisión. Treinta y nueve. La decisión fue del Instituto Valenciano de, de la Atención Sociosanitaria, ¿no?, del IVA. Exactamente, exactamente. Que, que decidió, eh, dependiente de la Consejería de Políticas Inclusivas, que decidió que el centro de día no podía estar en la residencia una vez… Eh... Exactamente. Nosotros lo entendimos porque somos padres y entendemos que los niños que están ahí eh, tienen que estar resguardados. Vamos, niños, te estoy hablando de niños que ya son mayores sí. de edad, muy mayores. Entonces, lo de día… Eh, no tenían sus clases porque los que estaban aislados tenían que utilizar sus clases porque no es muy grande es pequeño hmm. no cabían, entonces, no cabían todos eh, exacto ni, no cogían ni los adultos mayores de 65 años que están en la residencia eh, exactamente ni los, hay, ni, los eh, ni sus hijos que eh, estaban exactamente. En el de entonces diría. ellos traban, entraban y salían y no tenían no tenían clases no tenían estaban ocupados por lo que los, lo que no estaban afectados. Y en ese Entonces, momento en el momento en que decidieron trasladarlos al francés cantó bueno en no principio, no no han estado no no no perdona perdona han estado mucho tiempo en casa uh -huh. hasta en diciembre que ya nos pusimos los padres y el ayuntamiento te dio este este el francés cantó que eso es un, un local no es nada es un local hombre Para los que lo llevamos tres horas al día, pues tres horas que respiramos. Pero no estamos mirando por esas tres horas. Estamos mirando para que esos niños tengan su calidad de vida, puesto que el ayuntamiento eh, dio mmm, una guardería en Matola, el Garrofet, que lo único que tienen que hacer es un lavado de cara. Ahora están poniendo que están, que estaban ahí siempre pendientes, que no que se mira a la vista está que desde, desde el 21 de septiembre que yo hablé con la chica del IBAD, me dijo que eso iba a ser, mmm, vamos, muy deprisa, que no sé qué, que no sé cuánto. Hoy estamos a 20 de enero, ¿no? Uh -huh. Los niños aún todavía no tienen nada. Y hoy, y hoy a través de la entrevista que tuvimos, van a venir a verlo. Que supuestamente ya, ya habían venido la, la Noelia Martín, que es la del IBADI, Y arquitectos, ya, ya habían venido, ya habían venido el, a primero a último de septiembre a verlo. ¿Pero dónde irán a verlo? ¿A Garrofés o al francés? Al Garrofé, uh -huh. al Garrofé. El francés canto es... Es, es algo um, provisional. Provisional, que no atiende a todos los niños, porque uh -huh. no está habilitado para tenerlos. Es imposible. Las curadoras ya no pueden hacer más. O sea, que ha tenido consecuencias la denuncia que ustedes hicieron en el arco del la ante todos por los supuesto. medios de comunicación. Por supuesto. Ellos dicen que ya estaba programado, pero te aseguro yo que eso estaba más parado que nada, el, con papeles. Con, el concejal de ministra Social ha sido muy crítico con el Partido Popular. ¿Consideran que ha sido oportunista a utilizarlos a ustedes para criticar al equipo de gobierno? Mira, nosotros no somos ni del PP, ni del socialista, ni nada. Somos padres. Lo que ellos se digan entre sí, eso es su problema, pero sí que lo que tenemos que decir, que el que no ha dado voz a ser popular. Lo siento, es así. Nosotros no somos de ningún partido, lo vuelvo a recargar, ni del PP, ni socialista, comprimido, ni de, de, de, de ninguno. Nosotros lo que queremos es que nuestro, nuestros hijos tengan lo que el día a día venían teniendo antes del COVID. Nada más. Pero ahora, ¿tienen ustedes seguridad que es Garrofers o alguien, algún responsable de la consellería o del ayuntamiento, les ha dado plazos para poner en marcha ese centro de día en Esgarrofers? Nada, nada, no, no, no, nada. Es lo que te vengo a decir. Eh, el ayuntamiento cedió, lo cedió, lo cedió el, el, la escuela del Garrofé. Que es una guardería. Pero esa guardería hay que arreglarla porque los niños, nuestros niños con no pueden ir, van en silla de ruedas, tienen que hacer rampas. Pero vamos, tampoco es gastarse ahí, ¿sabes?, un dineral. Lo único que pasa es que por uno ni por otro no había ninguna voluntad. Y vuelvo a repetir, aquí el que no han dado voz y voz, voz en la calle a solo del, el, el del Popular. Si han aprovechado o no lo han aprovechado, eso ya políticamente nosotros no vamos a entrar. Pues evidentemente, Antonia Olivares, ¿y ahora que están esperando ¿no? a, a, a que se cumpla? Claro, efectivamente. Estamos desde desde el 21 de septiembre, estamos esperando a que se cumpla. Estamos esperando que esa guardería se rehabilite para que nuestros niños vayan los 39 que uno, por desgracia, se puso súper agresivo y se lo tuvieron que llevar urgentemente a Málaga porque esos padres ya no podían más el niño está en Málaga y los padres están aquí dime tú a mí y no han hecho nada por mucho que digan ellos que han estado ahí, que han estado porque yo he visto la entrevista que han hecho y por mucho que ellos digan que han estado no han estado, a nosotros si lo han hecho a nosotros no nos ha llegado nada La prueba es lo que siento. estamos a 20 de enero y ustedes lo siguen siento. teniendo. Usted concreta, concretamente en su caso, su hijo puede ir un día sí y otro no al francés o exactamente. Que... Sí, sí. En, el, en mi caso, en el mío particular, sí. Son tres horas lo que van. Pero me imagino, me imagino, me imagino, el desgaste de una familia como la suya que tiene que tener tanto tiempo a su hijo en casa que lo ha tenido eh, todo el todo el año 2020. Todo el año, desde el, que se, desde el 18, 16 de marzo hasta ahora, hasta ahora, que lleva va a tres horas, que los niños, demas, demasiado, repito y vuelvo a repetir, las cuidadoras son maravillosas. Uh -huh. Ellos lo están tratando de decir mañana no podéis venir porque vienen otros niños y así poqui, a poquito a poquito ellos han entendido que no van, pero el primer día mi hijo quería volver a su escuela. Tú no sabes lo que se lió en casa, porque él se se vuelve agresivo, le grita, pega. Y lo único que te dicen unos médicos, da pues, dalo. Eso hay que pasarlo, ¿eh? Eso hay que pasarlo. Como padres hay que pasarlo. Se y da... por mucho que ellos digan, perdona, perdona por ello, por mucho que ellos digan qué han hecho, a la vista está, a la vista está. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Es como si yo te di un caramelo con la envoltura pero no te puedo quitar la envoltorio, Ahí lo tienes, pero no te lo puedes comer. Perdona, L lo, lo que, siento. ¿Lo que le ha pasado a usted con su hijo, que ha tenido que sedarlo, también le ha pasado a otras familias? Por supuesto, claro que sí. Y hay que, ir, que yo te he dicho de Málaga, lo han tenido que internar. Porque ya los padres ya eran maltrato, ya, vamos, ellos no entienden por qué de golpe y porrazo se cortó. No lo entienden. No, no, no lo entienden. Y desde el IVAS, desde el personal de la, del centro de día de Jubalcoy, que sigue funcionando, que lo están atendiendo, aunque sea a horas en el cantón, no les dicen nada, no, desde la Consejería… Jubalcoy, Jubalcoy, ellas están pues saturadas que muchas veces no saben lo que decirnos. Ellas ya no pueden, no saben lo que decirnos. No saben. La asistente social que es Elisa no ayuda en todo lo que ha podido. ...en todo lo que ha podido... ...pero ya es que tiene las manos atadas... ...si el IVA no hace nada... ...si la directora ya... ...ni nos coge el teléfono ya a última hora... ...sí, sí, sí, sí, sí... ...pero no, no, no, no... ...porque dime tú a mí... ...yo te puedo decir que sí... ...pero ¿dónde está? ¿Dónde están las cosas? Y hoy ya viene, ...hoy ya vienen a ver el centro... ...pero te repito... ...viene con una, con un arquitecto para verlo... ...hacerse la foto... ...porque eso ya supuestamente ella... Ya lo había dicho. Iba, que, que había venido, que había venido. Uh -huh. Mira, y otra cosa que voy a contar. Ella dijo, íbamos a ir padres a, a primero de a último de septiembre íbamos a ir padres a ver la guardería. íbamos a ir cuatro padres por el, por el, el estado de la, por lo que no podíamos ir por el tema covid. Uh -huh. Nos dijo que no, que no, que no, que no hace falta que fuera. Que ella iba con el arquitecto. Y fíjate por dónde hoy. Ha comunicado a todos los medios. Bueno, eh, es importante también porque les preguntaremos eh, los plazos y eso sí, es importante saber. Eh, los es plazos. Lo que hemos, es lo que hemos decidido los padres. Hoy no nos venimos sin, un, sin una fecha. Claro, pues estaremos pendientes eh, vale. de, de su situación, de la situación de estas 39 familias. Uh -huh. que viven. Evidentemente... Es desesperante, desesperante, hay padres mayores que ya no saben lo que hacer con ellos. Desesperante eso, el vivir el día a día con ellos, porque nosotros no somos profesionales, somos padres mm. y mayores. Mm. Así Me lo que... imagino. Pues a Antonia Álvarez, mucho ánimo y esperemos, esperemos eh, que sus quejas, sus lamentaciones no sí. caigan en el olvido. Eso esperamos, eso esperamos. Y tenemos fe en las personas, no en los políticos, sino en las personas. Nosotros también. Antonio Muchas Olivares, gracias. portavoz de la Asociación de Madres y Padres del Centro de Día de jualcoy Gracias. Gracias a ti. 101.4, tele -Elch, Radio Marca.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 Alicante 205 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta Con Rosmar y Alonso Pues queda un minuto para llegar a las Diez y media de la mañana y es aquí Cuando comenzamos la ronda de noticias Y lo hacemos con Salvador Campello Buenos días Salva Muy buenos días, Ros. Hoy, ¿dónde tenemos amarga? Bueno, tenemos <risa> varios focos de, de atención. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer es hablar de la pandemia, uh -huh. porque sigue aumentando el número de casos en Elche, el número de contagios. Y lo peor es que a más contagios hay más hospitalizaciones. A fecha de hoy, en este momento... Eh, Saben que siempre sobre las 9 de la mañana se hace ese balance de la situación uh -huh. de los hospitales. Sí. Hay unas 370 personas ingresadas. 370 personas ingresadas. Ese es un aumento espectacular con respecto es, al, a la última parte. A, respecto a la última parte es una, un aumento bastante considerable. Hay que pensar simplemente, pues son eh, 10, 11 personas más respecto a ayer. Vale. 11 personas en 24 horas que han entrado al hospital y no ha salido ninguna. O lo peor, sí que han salido dos personas, pero no para volver a sus casas, tenemos que lamentar dos fallecidos más... En este caso, en el Hospital General de Elche, balance, como decimos, a fecha de, la, de hoy, a las 9 de la mañana, hay unas 317 personas en planta, unas 52 personas en las UCIs de los hospitales de Elche, datos que acabamos de conocer, y lo peor que tenemos que seguir lamentando, fallecidos dos más, que se unen a esa larga lista de personas que han perdido su vida en Elche por culpa de la pandemia. Pues cuánto lamento estas malas noticias, porque son malas y mañana eh, no parece que vayan a ser mejores. Claro, cuando tenemos más contagios, pues hay más eh, hospitalizaciones uh -huh. y también pues, más personas en las UCIS y por tanto también más personas que fallecen. Una vez conocemos los datos, vamos a intentar explicarles qué es lo que está haciendo el gobierno para paliar esos datos. Eh, Chimo Puig lo tiene muy claro, asegura que los contactos sociales y familiares es donde está el origen del problema, porque más de un 60% se producen en el ámbito familiar, más de un 20% en el ámbito social y el resto en el, en el ámbito educativo o laboral, La donde apenas dice que hay ahora mismo incidencia, aunque luego explicaremos que sí que puede aumentar esa, esa incidencia. En cualquier caso, estamos viendo que hay muchas familias que están en los hospitales y que están ingresados padres con hijos, están ingresados eh, parejas, están ingresados abuelos con nietos, ...es cada vez más la situación que vemos... ...de que las familias enteras se están contagiando... ...cuando entra el virus en una familia... ...pues eh, contagia a todos... ...porque es donde se relajan las medidas de seguridad... ...así que ahí es donde está actuando el gobierno... ...obviamente no puede actuar... ...dentro de las casas de cada uno... ...más allá de limitar a seis personas... ...pero no se puede poner un policía... ...dentro de cada uno de los domicilios... ...así que lo que se está intentando es rebajar... ...la oportunidad de relacionarse... ...por eso las restricciones van... ...respecto a la hostelería con ese cierre total... Hoy hablaremos, al igual que habéis hecho aquí en el programa, con clientes y con hosteleros que están preparando el cierre durante 15 días y se están reconvirtiendo para poder servir a domicilio. También cierre de los gimnasios y centros deportivos, aunque este sector está diciendo que no se producen contagios en ese, en ese ámbito. Y por último también el cierre de los comercios a partir de las 6 de la tarde. Todo ello para intentar, como decimos, restringir las la movilidad, restringir Eh, las relaciones sociales que pueda haber entre, la, entre las personas. Preocupa la situación porque, como ha dicho aquí el presidente de la Asociación de Hostelería, puede ser la muerte de ese sector, pero también preocupa otros sectores, quizá a los que no les hemos prestado atención, pero que también están viendo una merma en sus ingresos. Y piden que se incluya dentro de ese plan de los 120 millones que ha anunciado Puig, en el cual participan los ayuntamientos, entre ellos el delche, para repartir ayudas a los sectores afectados. Sectores afectados es la palabra clave. Ahora habrá que ver y definir por parte del gobierno qué sectores son, porque no solamente está la hostelería, también está la cultura. Y hoy se est están ahora mismo manifestándose el sector de la estética. Peluquerías, salones de belleza, centros de estética, todos esos eh, lugares que están viendo también cómo ha bajado el número de clientes, cómo tuvieron uh -huh. que cerrar. Eh, en la primera parte de la pandemia y como ahora pues también van a tener que cerrar a las 6 de la tarde porque no es un servicio esencial. Piden una cosa concreta, que es que se rebaje el IVA, porque consideran que es un servicio esencial, no deben pagar un 21 de IVA, sino un 10, y eso es lo que hoy se están manifestando no solo en Elche, sino en todo el país. Y aquí más de un medio centenar de representantes de diversas peluquerías pues han estado en la Plaza de Bais en esa concentración. Esta es la situación de la pandemia, la situación de las restricciones y nos queda también tener ese, esa mirada una vez más hacia las residencias donde la situación es crítica, es grave, porque tenemos la residencia de Altavix que está, como decimos, intervenida, la residencia eh, del asilo de San José también intervenido y con el ejército eh, pues, desinfectando, desinfectando. Y los familiares de las personas ancianas piden que sea más efectiva, que sea más contundente, porque siguen haciéndose pruebas a las personas que están eh, ingresadas, que están en esa residencia, concretamente en el geriátrico, y ven cómo sigue aumentando exponencialmente el número de casos. Incluso ya hay dos residentes del geriátrico de Altavís que han sido trasladados al hospital, ...por su estado grave. Se ha descontrolado completamente, entró el virus el pasado 29 de diciembre... ...y a día de hoy pues, son más de 60 los residentes que están con COVID. Bueno, pues ese es el repaso nos quedamos con esa cifra... ...317 ingresos en planta en los hospitales de Ilche... ...52 en la UCI y dos fallecidos... ...y en los brotes del geriátrico de Altavix... ...pues con 61 contagios, de los que 7... ...están residentes, están ingresados en el hospital. Son los datos, duros, duros datos... ...de una jornada de miércoles, Salva... ...en la que tenemos más previsiones informativas. tenemos eh, ¿Qué está haciendo el equipo de gobierno? Bueno, pues el equipo de gobierno, aparte de seguir con preocupación... ...esos datos de la pandemia y de convocar esa Junta de Residencias... ...para intentar ver cómo es la esa situación de mayores... Eh, ...está intentando retomar una normalidad, cierta normalidad... ...tanto política como a nivel de calle. A nivel de calle, pues por ejemplo, se está llevando a cabo eh, el mantenimiento de, de la renovación del alumbrado público de Elche. Hoy el concejal de mantenimiento lo va a explicar. Y en cuanto a nivel político, pues eh, se está preparando el pleno del próximo lunes, en el que se aprobarán las ordenanzas fiscales, y también un pleno extraordinario en el que se aprobarán los presupuestos una vez El gobierno que ya lo ha dicho desestime las alegaciones del Partido Popular. Por cierto, que en Hacienda hay cierto jaleo sí. porque el Partido Popular dice que eh, el informe hay del Interventor Qué dice Patricia sobre las irregularidades indicadas el Partido Popular dice que hay eh, que el Interventor que es el que mira todos los contratos menores ha encontrado irregularidades dice Patricia que no son irregularidades sino que son puntualizaciones porque no puede haber una ilegalidad ya que eh, se ha seguido todo el proceso, que todos los contratos menores tenían su partida asignada y que si faltaba algún papel, pues obviamente se hace un informe de reparo, porque a lo mejor el concepto está mal, porque faltaba la factura o porque uh -huh. uh, había cualquier cosa que hay, se le pone un reparo, que de 160 contratos que se han eh, investigado, que, que se tienen que ver uh -huh. por parte del interventor, sí, sí. solamente 17 han tenido eh, ese, ese reparo y que los reparos no son ilegalidades, sino simplemente pues, que a lo mejor el concepto estaba duplicado que el número de registro estaba mal, tal y como lo ha explicado patricio, la concejal patricio. de Hacienda, quien asegura que está tranquila, que no hay ninguna ilegalidad, uh -huh. y acusa al Partido Popular de intentar eh, confundir a la opinión pública cuando... Sí. Para, confundiendo la palabra reparo con ilegalidad. Sí, ayer mismo el portavoz adjunto del Partido Popular decía que iban a estudiar ese informe de control interno del interventor para ver si emprenden acciones legales contra el equipo de dice gobierno. Patricia por Macía, supuestas dice Patricia Bastos que no se atreve el Partido Popular a decir directamente que lo va a llevar a los tribunales porque, porque no, no tiene no recorrido tiene. esa crítica que hacen según la Edil de Hacienda. Pues muchísimas gracias, Alba, por este repaso de noticias. Nosotros vamos a continuar eh, Así con está la ronda. El Eh, y ahora veremos ese empate del Elche contra el Valladolid de anoche. Nos lo va a contar Paco Gómez. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol dejó escapar dos puntos de oro que pueden ser fundamentales para la permanencia final de temporada. Empató a dos en Pucela, un encuentro que tenía ganado, sobre todo viendo una gran primera parte en la que Jorge Almirón volvió a apostar por jugar con tres centrales y dos carrileros. A destacar en esa primera parte los dos golazos de Josan, sin duda el mejor del partido. Definición y velocidad. También el debut de Johan Mojica, el delantero o mejor dicho el defensa eh, colombiano parecía un delantero sobre todo en las jugadas ofensivas y tuvo un gran debut en el Elche Club de Fútbol demostrando que ha sido llegar y besar el santo sobre todo cuando hay calidad. El equipo licitano hizo una gran primera parte con ese 0 a 2 al que se marchó al descanso. Sin embargo en el segundo tiempo los cambios tácticos de Almirón eh, volviendo al 4-4-2 hicieron que el equipo diese un paso atrás. Y el Valladolid con los suyos dos pasos hacia adelante. Así llegaría en el minuto 71 el 1-2. Hasta el minuto 70 el Elche ganaba 0-2 y daba la sensación de que se podía llevar la victoria con cierta comodidad. Y en el minuto 89 un fallo garrafal de Antonio Barragán. Una falta innecesaria supuso el gol que pondría en el marcador el empate a 2 en el minuto 89. En el último minuto de partido, Joaquín de cabeza marcaría con un gran testarazo el 2 a 2 que sería definitivo sensación de amargura, sensación de que se escaparon dos puntos que pueden ser fundamentales porque con esos dos puntos el Elche habría salido del descenso y hubiera ingresado el Valladolid, ahora viene un calendario durísimo, el próximo domingo frente al Fútbol Club Barcelona, no estará Messi que ha sido sancionado con dos partidos luego hay que ir a Valencia, luego recibir al Villarreal y da la sensación de que en esos encuentros va a ser mucho más complicado sumar puntos. Jorge Almirón decía que eh, no se siente presionado por la situación y que se ve con fuerzas para seguir sacando al equipo adelante y es que estos empates suelen servir para mantener entrenadores. Eh, lo contaremos todo hoy en nuestros tiempos de información deportiva en el a la 1 y 20 y esta noche en A Todo Gol. Hasta luego. Hasta luego Paco y cerramos ya con la información meteorológica. El tiempo.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 muy buen día ya está cambiando el tiempo la jornada va a estar marcada por la aproximación y llegada de un sistema frontal de origen atlántico que va a dejar precipitaciones en buena parte del territorio peninsular durante la madrugada ausencia de viento de nubosidad niebla en el sur del candel también en el litoral eh, temperaturas bastante homogéneas en la estación meteorológica de tele una mínima que ha rondado los 6 grados en buena parte del sur del candel temperaturas en torno a los 4, 5 grados la jornada va a estar marcada por la nubosidad en aumento por la mañana todavía veremos algunos claros pero por la tarde tendencia a cielos muy nubosos o cubiertos viento en calma hasta las horas centrales del día por la tarde flojo de suroeste temperaturas a la baja máximas que en buena parte del territorio hoy no van a superar los 14 15 grados mañana jueves tendremos ya situación de poniente ambiente mucho más soleado con intervalos puntuales de nubosidad sobre todo de tipo alto viento moderado de poniente temperaturas que suben máxima en torno a los 18-19 grados mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 7 grados y a partir del viernes continuará la situación de poniente con paso de sistemas frontales de origen atlántico desgastados el protagonista será el viento para el viernes rachas que podrían superar los 70 kilómetros por hora durante el fin de semana rachas de hasta 50 km por hora en principio no esperamos precipitaciones, temperaturas relativamente. Eh, Relativamente agradables, el viernes enrozaremos los 19-20 grados y para el fin de semana temperaturas en torno a los 18-19 grados. Hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca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 ...con y Alonso... ...estamos en la recta final del programa La Glorieta... ...de este miércoles 20 de enero... ...y vamos a hablar del futuro del escorchador... ...porque ha comenzado 2021 con buenas noticias... ...con el, el acuerdo alcanzado... ...con el Instituto Valenciano de la Cultura... ...para unir este centro del escorchador... ...al Circuito Cultural Valenciano... ...para convertirse así en un referente autonómico... ...pues de esta cultura contemporánea... Y también han comenzado con obras en sus instalaciones para dar más espacio a los artistas locales con el fin de que preparen sus proyectos artísticos. Pero no sabemos, y también por supuesto manteniendo la programación cultural, pero no sabemos después de lo que estamos viviendo, del empeoramiento de los datos por la pandemia y del anuncio del presidente del Consejo esas nuevas restricciones, ...de qué forma va a afectar las nuevas medidas que entrarán en vigor a partir de mañana jueves... ...a la marcha del Escorchador y para ello tenemos con nosotros hoy... ...al responsable de este Centro Cultural, José Luis Más. ...muy buenos días José Luis. Hola, buenos días, ¿qué tal? Las medidas, eh, ¿de qué forma van a afectar la programación y todos los proyectos de futuro... Eh, ...del Centro Cultural del Escorchador? Nosotros en principio en El Escorchador ya lo habíamos, habíamos no lo habíamos previsto porque esto no se podía prever... ...pero sí que habíamos adelantado los horarios eh, de las actuaciones por lo menos hasta el 10 de febrero. Con lo cual lo que se preveía siempre a las 9 de la noche, porque a nosotros nos gusta eh, dar la oportunidad... Muchas ...sabemos que en Elche mucha gente que trabaja hasta las 8 y media y que quiere disfrutar de la cultura. Por eso ponía, antes los conciertos eran a las 9 y media... Ahora son a las 9 Entonces, lo que hemos hecho eh, es retrasarlos y empiezan a las siete y media. Esto será hasta el 10 14 de febrero. A partir de ahí, si hay nuevas medidas, volveremos a adelantar los horarios, por supuesto. El Escoteador es un centro vivo, en definitiva, que se tiene que adaptar a, a las circunstancias que estamos viviendo. Ya nos adaptamos en su momento y fuimos de los primeros en hacer cosas en el mes de junio cuando todo volvió a la nueva normalidad, que se llama, y, y nosotros ya teníamos eh, previsto... Un, es que estamos sujetos a varios planes de emergencias y de contingencias. El propio del ayuntamiento, el de la Generalitat, el estatal... Por ejemplo, en el Spice Senior la reducción de aforo ha llegado a, al 30%, entonces ni siquiera estamos en el 50%, que, estamos por debajo de, de, de lo que marca la ley, para que la gente se sienta con total seguridad de asistir a... ...actividades culturales y se han cumplido evidentemente las medidas a rajatabla... ...entre asiento y asiento hay un, un, más de un metro y medio de distancia... ...y luego se permite un asiento individual, doble si eres conviviente o triple... ...porque como hacemos espectáculos infantiles, pues a lo mejor quiere ir un padre, una madre y un niño... ...o dos niños del mismo núcleo familiar y un padre o una madre... ...esto es un poco lo que nosotros hemos trabajado... Evidentemente hay eh, desinfección en todas las salas antes y después de su uso, con lo cual las medidas son súper estrictas. ¿Y los resultados eh, son acordes a esas medidas súper estrictas? Eh, ¿Se ha registrado algún brote de COVID en alguna sala del escorchador? Nada. De hecho, eh, la última vez que miré los datos, porque yo no los intento mirar, estoy intentando ir al día un poco, porque es importante que estemos al día, pero como es todo un poco descorazonador a veces... Bueno, pues no, no es una cosa que esté ahí mirando constantemente. Y hasta hace muy poquito que lo había mirado, creo que se había producido en España un, co un contagio en un espacio cultural. Entonces, el, el índice o la incidencia es mínima. Nosotros entendemos perfectamente, y evidentemente desde el ayuntamiento se entiende así, que se tienen que seguir todas las medidas, pero que la cultura debe de seguir, porque se tiene que dar también uh -huh. eh, oportunidad a la gente a que disfrute, si quiere, ...de cultura y que luego también es verdad... ...que el tejido industrial cultural en España es muy importante... ...en Elche también es relevante y súper importante... ...y tenemos que proteger también a los que hacen cultura en en Elche, desde luego. De ahí que se mantenga la programación cultural en El Escorchador... ...en este primer trimestre, a pesar de los malos datos de la pandemia. José Luis, eh, lo hemos dicho al principio, han comenzado uh -huh. 2021... ...con el objetivo de convertiros en un referente autonómico... ...de la cultura contemporánea... Eh, esto, lo de pertenecer al circuit cultural valenciano, ¿os va a ayudar? Yo, nosotros entendemos que sí, desde, tanto desde el ayuntamiento como del propio centro. El Gran Teatro ya forma parte de, del circuit y además ahí Julián Saez, que es el programador del Gran Teatro, ha hecho un trabajo magnífico de pico pala, como digo yo, hablando con Abel Guarinós, pero, por ejemplo, ya fue representativo que Abel Guarinos que es el, el director del Instituto Valencia, el Instituto Valencia de Cultura, viniera a Elche a la presentación de la programación del Escorchador eh, y se reflejara también una reivindicación histórica eh, de los artistas y de las artistas y del, y de la propia ciudad, ¿no? De que Elche tiene que tener muchísimo más peso a nivel autonómico cultural porque somos una ciudad muy relevante, somos la referencia cultural del sur, o sea, por encima de Alicante, y esto no lo digo yo, que lo digo, porque ya sabéis que yo soy mm, súper fan de Elche. Eh, lo dice la gente y lo dicen los datos, entonces creo que es importante que el Che tenga, en, en consonancia con esos datos, eh, esa posición dentro de la, de la… Yo, de hecho, diría que después de Valencia probablemente Alcoy y Villena también tienen muchísima relevancia cultural, el Che está ahí, entonces eh, creo que eso tiene que ir eh, concordante con, con lo que ofrecemos, ¿no? Y es muy importante por eso, porque nos posiciona ya como un centro de referencia de cultura contemporánea en la comunidad valenciana. ¿Y esto ya se refleja en la programación para que ofrecéis para estos primeros meses de 2021? Nosotros es que el, el requisito que te pone el Instituto Valenciano de Cultura es que se fomenten las compañías culturales o teatrales musicales eh, valencianas, escénicas, por decirlo de alguna manera, y nosotros ya lo estábamos cumpliendo, ya. con lo cual ha sido mucho más fácil, porque el producto valenciano cultural para nosotros es muy importante, ¿no? y, y en la comunidad valenciana hay cultura de muchísima calidad. Con lo cual no es muy complicado porque uh -huh. es incorporar artistas valencianos, básicamente. Pues vamos a hablar de la programación. que tenemos? Claro. Para... Empieza la programación esta misma semana, ¿no? El sí, viernes. esta semana. Empieza con y Tantos teatro y una propuesta que tienen de Casa de Muñecas, el clásico de Ibsen, que es el viernes y el sábado a las siete y media, porque en principio se programó a las nueve, pero con, con el tema del de rest... el estado, de ala... estado de alarma, perdón, el, de los edad? horarios. Sí, el toque de queda eh, se, se ha adelantado a las siete y media. Y bueno, podéis para no torturaros mucho con la programación, porque es muchísima, eh, y porque también hemos dado esa posibilidad de que la gente eh, pues pueda ver cosas y tenga la disponibilidad de acceder a, a ver teatro, cine, performance, música, uh -huh. la podéis consultar en redes sociales, pero hay de todo. ¿eh? Pero José Luis, el, el toque de queda puede adelantarse a las ocho, es lo que ha pedido Chimopucho os claro, va a dar tiempo sí, sí. de siete y media a ocho. No, no, si se adelanta adelantaremos las obras. También, estamos, ¿no? Además nosotros estamos trabajando 20, prácticamente 24 horas al día. Claro, claro. Si se adelantara, avisaremos y a través de Instant Ticker, que es la plataforma de venta de entradas, avisará también. Vamos bueno. en consonancia con, con el horario. Normalmente las obras de teatro duran una hora y media, pues si se adelanta a las 8 nos tocará ponerlas a las 5 y media. ¿sí? ¿Qué claro. vamos a hacer? Mm -hmm. Y esto sería la Casa de las muñecas porque el adelanto sí. del toque de queda, pues lo han solicitado y supongo que la respuesta no tardará en cuestión de días. Claro. El 22 de enero y el... ¿Y qué tenemos después del 22 de enero? El eh... fin de semana siguiente tenemos un espectáculo infantil de la carreta teatro que se llama Dolphin y la Mar de Plástico sobre el reciclaje, que es a las seis, con lo cual ahí pues me imagino que no habrá que adelantar nada ni tocar uh -huh. nada porque se podrá llevar. Y luego ya tenemos performance, eh, uh -huh. celebramos el mes del teatro, uh -huh. pues, el mes de teatro todo el mes de marzo eh, lo vamos a dedicar al teatro con formación artística, eh, talleres para sí. niños y para niñas. Hemos potenciado muchísimo la formación ah, para profesionales. Hablaremos en marzo sobre el mes del teatro... ...evidentemente no se pudo Perfecto. celebrar el año pasado, José Luis... ...y en cuanto a actuaciones musicales... ...los conciertos también se mantienen? Los conciertos se mantiene absolutamente todo... ...de hecho tenemos a Romero Martín... ...que tiene una propuesta de flamenco fusión muy interesante... Eh, ...tenemos Confeti de Odio, LA, marén ...que es una de las eh, jóvenes promesas del panorama musical español... Eh, vamos a mantenerlo todo en principio, también hemos, como te decía, con la filosofía de que tenemos, que, eh, creo que es importante que los centros públicos culturales ofrezcan cultura a quien quiera recibirla, ¿no? Entonces, como se cumplen todas las medidas, no ha habido ningún problema en ningún momento y vuelvo a insistir en que creo que también los artistas y las artistas tienen que tener eh, derecho a trabajar, mm, nosotros vamos a mantenernos en esa línea por ahora, si no, si no cambian las cosas. Y también estáis trabajando, porque lo pudimos escuchar en la rueda de prensa cuando presentasteis la programación, en acondicionar oficinas para artistas. ¿Qué significa este proyecto? Nosotros teníamos un proyecto hace algún tiempo, lo que pasa es que por medio hubo las elecciones y se paralizó hasta que se retomó otra vez todo lo que se llamaba La Oda, La Oficina de los Artistas, porque yo había detectado que muchas veces en este proceso de creación cultural, justo cuando estrenas un espectáculo y lo quieres vender, quieres venderlo a ayuntamientos, a diputaciones, a empresas, eh, a, las, a los artistas de hecho algunos, no a todos afortunadamente, les saltaba esas herramientas de cómo poder llegar a los programadores. Entonces, mmm, lo que hemos hecho es generar un espacio de sinergia donde tú puedes colaborar con otros artistas de la ciudad, donde puedes ofrecer tus productos. Eh, ...pues yo te hago la escenografía... ...y tú a cambio me das la parte de... ...me haces la coreografía de la obra, etcétera... ...y eso es lo que es un poco la oficina de los artistas... ...estamos trabajando en el proceso de creación del espacio... ...porque ha habido que adecuarlo... ...habrá un ordenador... ...una especie de sala de reuniones... Uh -huh. ...para que puedan hacer también lecturas dramatizadas... ...un poco esa fase de gestión cultural... Que, que nos habíamos dado cuenta que faltaba eh, dentro del proceso normal de creación cultural. Pues muchísimas gracias, José Luis Más, por el esfuerzo que estáis realizando todos, me consta, para mantener, para mantener la cultura viva aquí, al menos en la Ciudad de Leche Y además no una cultura cualquiera, sino nuestra cultura sí, contemporánea. Sí. Y sí. con la prometedora voz del artista Maren, que va a venir al Escorchador este año, terminamos la entrevista con José Luis Más. Gracias.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 Con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado ya al final. Quedan tres minutos eh, para que nuestra compañera Rosa Lucas esté ya preparada y dispuesta a iniciar su programa entre amigos. Mientras tanto, nosotros nos despedimos y lo hacemos con lo último de la cantante Zahara. Acaba de presentarlo, está calentito. Esto es lo que suena y lo que sonará en su próximo álbum que se presentará en esta primavera. Nosotros volvemos mañana. Hasta entonces.